¿Cómo día, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bueno. bien. Bueno, Seferino, eh, a ver, contanos de qué se trata este programa Hay Equipo. Bueno, eh, Hay Equipo un programa que se genera en Nación, eh, que tiene que ver concretamente con aquellos chicos que están eh, bajo la Asignación Universal por Hijo, puedan participar de una actividad deportiva en los clubes, Eh, y el club reciba la cuota societaria eh, de, de, de Nación. Eso es en, en, en, en globalmente lo que significa el programa. Mirá. Pero después hay una metodología donde los clubes deben inscribirse y poner a, a disposición de la sociedad la oferta deportiva y el club que se inscribe, y, y el papá de los chicos. Los chicos tienen la posibilidad de elegir el club y la actividad deportiva donde quieren ir. Después, a partir de eso, se elevan los, los datos a, a Nación y bimestralmente eh, reciben la cuota societaria de ese chico eh, las instituciones. ¿Esto está dando sus primeros pasos, Efe? ¿No, ¿No es que ya está implementado? No, no, está dando sus primeros pasos. nosotros eh, Esto tiene su historia que en la provincia de la Pampa, un programa que se llamaba Un Socio Más, eh, que era con aquellos chicos que tenían la, la, la tarjeta alimentaria se Se hizo en el año 2006 y 2007, cuando el actual gobernador era era, era ministro de Desarrollo Social. Uh -huh. eh, y se llama Un Socio Más. Y bueno, y tiene las mismas características este, este programa. Eh, y bueno, vinieron a, a presentar y a informar a los clubes para que empiecen a, a hacer los trámites de inscripción. Eh, o sea, se tiene que inscribir el club. Eh, y a su vez tienen que ofrecer la, la, la, la oferta deportiva que tienen, si son dos estímulos semanales, tres estímulos, y, y bueno, y le, lo, los chicos, los padres, tienen la posibilidad de, de, de elegir a partir de una sola donde están todos los clubes, aparecen las actividades, y ellos eligen dónde, eh, dónde, dónde quieren participar. Bien, ¿y ya se abrió la inscripción para que se noten los clubes? Sí. No, ah. eh, lo que están haciendo ahora los clubes es, eh, que es, eh, es lo más difícil... Eh, se están interiorizando a partir de la página y se empiezan a, a, a anotar para para, para ofrecer la, para que bueno para que pongan la, la oferta online y, y, y aquellos que quieran inscribirse lo puedan hacer de esa manera nosotros acá de la suitería eh, la semana que viene tenemos una capacitación eh, para poder informar eh, a los clubes y a su vez eh, los clubes también pueden informarse con, con los técnicos de Nación cuando los clubes Se empieza a notar automáticamente se genera un ida y vuelta eh, vía chat para que puedan evacuar todas la, la, la, las dudas que tengan. bien eseferi eh, por lo que contaste es como que nación tomó eh, este programa que se hacía aquí en la provincia de la pampa en el año 2006 y eh, cómo funcionó eh, ¿Tenés algún dato de cómo funcionó el, el primer socio o un socio más no funcionó funcionó bien eh, hasta el 2007 uh -huh. eh, pero era más sencillo eh, nosotros recibíamos las planillas de las instituciones, con, lo, con los chicos, eh, se verificaba que estuvieran dentro del programa Pilquén y bueno, y no, se, después se le, se le enviaba un subsidio a las instituciones también, creo que era bimestral, o eh, creo que trimestralmente se le enviaba eh, el subsidio a, la, a las instituciones. ¿Y por qué, eh, por qué se cortó eso? Mirá... Eh, eh, eh se entiende yo, que yo, cortó una gestión, ¿no? Cambió el gobierno en ese momento. Sí, sí, sí, tal cual. Y después eh, la verdad no fue no no, no fue resultado el programa. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, siempre estuvo latente cuando nosotros ingresamos en esta gestión eh, estuvo latente la posibilidad de, de hacerlo. Eh, y bueno, después vino la pandemia y demás y, y afortunadamente eh, desde la Secretaría de Potenciación de lo, lo implementaron ahora y bueno, ya ya estamos adhiriendo al mismo. Bien, sí. jefe, te cambio de tema, tajá testa, ¿eh? a ver, si tenés ganas te metés y si no, no. Pero te pregunto de, de política, sé que sos un militante que anda en el rumrum permanente, has participado últimamente en reuniones, actos, ¿cómo ves el funcionamiento del, del, del peronismo y cómo oteás el horizonte electoral del año que viene en la provincia y en, y en Santa Rosa, todo hay, ponele? Bueno, qué sé yo, no, no, no, yo, yo Te sorprendí, ¿eh? Sí, la verdad que me sacaste del, del deporte. Pero bueno, yo soy un, un militante desde eh, de, de hace muchos años, siempre en el, en el, en el barro. Eh, esta posibilidad de, de estar en el lugar que estoy también me permite estar mucho en contacto con la gente. Nosotros seguimos haciendo eh, nuestro trabajo y, y estamos en una gestión que, que para nosotros... Eh, trabaja mucho y tenemos un gobernador eh, que seguramente eh, eh, viene haciendo la, las cosas bien y a nosotros no, nos permite trabajar en, en libertad y siempre nos está empujando a, a estar en contacto con la gente, a recorrer el interior y demás. Eh, después, en lo, en lo que es estrictamente político, yo no, no me voy a meter... Eh, sí te digo que soy un hombre del de, de riñón de, de Sergio y, y, y vamos a trabajar para que esta gestión sea eh, lo que todos queremos, una gestión de, de excelencia que llegue que esté en contacto permanente con la gente Bien, eh, Seferino, eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar del ámbito deportivo o de otro tema, eh, si no, gracias como siempre No... No, nosotros Lo que te puedo decir que hoy estamos lanzando el, el, los Juegos eh, de la integración Patagónica, uh -huh. que son los juegos de, que es también un correlato del programa Menos de Mil Más Deportes, eh, y tenemos eh, hoy el lanzamiento de los juegos que van a ser el 9, 10 y 11 se tiene acá en la Pampa, que son deportes individuales eh, bajo techo eh, para atletas convencionales y con discapacidad, Eh, y bueno, eso es lo próximo que se viene acá en la provincia de La Pampa, un programa que le hemos puesto mucho y es, eh, insisto, el correlato del programa eh, Menos de Mil Más Deportes. ¿Vienen eh, ¿viene de toda la Patagonia? Como el... Sí, sí, sí, Ajá. ya están, están trabajando... O sea, es una movida importante. Sí, sí, ya están trabajando todos los, los, los cuerpos técnicos eh, de los distintos deportes eh, para que podamos... Eh, Bueno, para que podamos tener un buen juego es el primero que se realiza y, y bueno, la, la alegría que tenemos es que es, insisto, el correlato del programa que generamos acá en la provincia, que es el programa Menos de Mil Más Deportes para para deportes olímpicos no tan difundidos. Eh, Seferino, ¿y esto, las sedes ya están designadas? ¿Sí? La sede va a ser Santa Rosa, eh, va a ser en el Club Estudiantes y después 7, eh, 8 espacios de, de escuelas. Uh -huh. donde eh, se van a desarrollar los deportes como el badminton, el tenis de mesa, el tenis, eh, el taekwondo, el tiro con arco, eh, esgrima, eh, así que uh -huh. bueno, es un, son actividades nuevas para nosotros uh -huh. y con esto buscamos generar un semillero en toda la región patagónica y el objetivo máximo es que que algunos de estos chicos en algún momento sean representantes olímpicos del país. Claro, bueno, ojalá. Eh, Cefe, gracias. No, no, gracias usted. Un abrazo sí. a...